A su salud Había una vez un reino gobernado por un arrogante rey Nunca escuchaba a sus sabios consejeros y tomaba decisiones en función de sus propios caprichos y deseos Tenía una hija llamada Tara Era lista e ingeniosa pero estaba cansada de las decisiones de su padre Solía crear leyes absurdas y la gente del reino se reía o se quedaba perpleja ¡Mmm! Estas zanahorias están buenísimas, ¿no crees, Tara? Eh, uh, supongo que sí. Están deliciosas. Por la presente declaro que todo el reino debe alimentarse solo a base de zanahorias. ¿Qué? ¿Pero el pueblo del reino sería muy infeliz? ¡Oh, claro que no, Tara! El reino me adora y adorará esta nueva ley. Pero después de una semana el rey se cansó de comer zanahorias todos los días. Oh, Cartas de zanahorias, guisos de zanahorias, zanahorias, zanahorias por todas partes Estoy harto de ellas Tal vez la gente del reino esté cansada de esta ley hmm, Supongo que tienes razón Las eliminaré En cualquier caso, sus súbditos eran muy infelices por la forma en la que él reinaba Ahora bien, en el palacio vivía una doncella llamada Lucía Realmente era un hada Y aunque parecía muy joven, tenía mil años Lucía tenía otra amiga, Centella Centella era un hada floral Era una brillante y feliz hadita que vivía en el jardín, entre las preciosas flores Juntas habían cuidado a la familia real durante años ¡Buenos días, Lucía! ¿Qué noticias tienes para mí? ¿Ha creado más leyes el rey? Oh, Centella, nuestro rey es muy tonto No entiendo cómo puede crear leyes tan terriblemente estúpidas El anterior rey era muy bueno, ¿verdad? Pues sí, especialmente porque no le gustaban las zanahorias ¿Quién se está riendo? Oh, no, es el rey, rápido, escóndete, no debe verte Oh, Lucía, ¿eras tú quien se reía? Buenos días, Alteza. Sí, me estaba riendo yo porque... porque este jardín me hace muy feliz. Bueno, lo entiendo. Como este jardín me pertenece, a todos les encanta. Las flores en realidad son preciosas. Ningún jardín es tan bonito como el mío. ¡Oh, mi rey! En realidad, esa flor es... ¡Rey tonto! ¡Te daré una lección! Mm. La verdad es que huelen maravill... Oh, oh, oh, oh, yeah. ¡Oh, cielos! ¡A su salud! El rey se quedó sorprendido. ¿A mi salud? Eso me suena muy bien. Todo el mundo deberá desearme buena salud cuando estornude. Bueno, eh... yo... ¿Ves? Estás de acuerdo. Y todos lo estarán puesto que soy el rey y todo el mundo ama a los reyes. ¡Ja, ja! <risa> Por la presente declaro que cada vez que estornude el reino entero deberá entonar al unísono a su salud <risa> El rey se alejó sintiéndose orgulloso de sí mismo ¡Oh, Centella! ¿Qué es lo que has hecho? No te preocupes, Lucía, he mezclado algo de suerte en mi polvo de hadas mágico A ver qué es lo que pasa después Los mensajeros recorrieron todo el reino y el pueblo se reunió a su alrededor ¡Atención! El rey ha puesto una nueva ley Con la que ante cada uno de los estornudos de su Alteza Sus súbditos deberán recitar las palabras a su salud Quien no lo haga recibirá un castigo ¿Pero qué le pasa a nuestro rey? Podrían oírte los soldados Debemos hacer lo que ordenen Y el pueblo del reino obedeció Cada vez que el rey estornudaba Se hacían tañer las campanas Y el pueblo recitaba ¡A su salud! Ahora bien, en este reino vivía un pobre pastor llamado Aaron Era un hombre honesto y era muy inteligente No solía tomarse en serio ni estar de acuerdo con cualquier cosa que escuchase Y siempre defendía lo que era correcto y justo Un día estaba sentado frente a su casa cuando unos amigos llegaron a saludarlo ¡Mira! ¡Aquí está el pastor honesto Aaron! <ríe> ¡Aaron! ¡Déjanos ayudarte! Únete a nosotros, te enseñaremos el arte del robo Con el que nunca te descubrirán Un buen reloj de oro te vendría bien Podría robar todos los relojes del mundo Y nunca me sentiría rico No tienes que sentirte rico tú Podrías robarlos y hacernos sentir ricos a nosotros, ¿verdad? <risa> en ese momento las campanas del reino empezaron a tañer ¡Oh, cielos! «¡Ahí está el rey estornudando! ¡Tiene una nariz enorme!» «¡Cállate! ¡Di ya las palabras! ¡A su salud! ¡A su salud!» Sin embargo, Aaron se quedó callado sin decir nada. Sus amigos vieron a los guardias y le llamaron la atención. «Aaron, ¿qué estás haciendo? ¿Es que no ves a los guardias?» Sí, claro que los veo Pero no veo ninguna razón para desearle buena salud al rey cada vez que estornuda De hecho, me parece una tontería Ni siquiera lo vemos estornudar Shhh, cállate, Aaron ¿Quieres que te oigan los guardias? Oh no, ya es demasiado tarde Y al girarse, Aaron se dio cuenta de que un guardia había oído todo lo que había dicho Y ahora le observaba enfadado ¿Cómo osas desearle mala salud al rey? Recita las palabras que el rey ha ordenado O te llevaremos al palacio Haz lo que gustes, no le temo al rey Y me niego a recitar esas palabras Dicho aquello, el guardia se llevó a Aaron al palacio Cuando el rey descubrió lo que Aaron había dicho, se puso furioso ¿Cómo osas desearle al rey mala salud? ¿Acaso no te importa tu gobernador? Yo no le he deseado mala salud Pero siendo sincero, me parece un tanto gracioso tener que desearle al rey buena salud sin haber visto cómo estornuda. ¿Gracioso? ¿Crees que yo, el gran gobernador de este reino, soy gracioso? ¿Pero quién te has creído que...? Padre, fíjate en estas flores tan bonitas. ¿Eh? ¿Quién es este hombre? Este hombre se ha atrevido a desobedecer mi nueva ley. Es la mejor ley que he creado nunca. ¿Dices que hay una persona que se ha atrevido a ir en contra de las leyes de mi padre? ¿No quieres desearle buena salud a mi padre? En absoluto, Alteza. Yo solamente he dicho que me parece gracioso. ¡Oh! ¡Esto parece interesante! <risa> en ese momento, Centella apareció de entre las flores que Tara llevaba en las manos. Esparció de nuevo su polvo de hadas mágico y cayó sobre la nariz de Tara ¡Oh! ¡A su salud! ¿Qué? ¿Se lo has dicho a ella? ¿Y por qué a mí no me lo dices? ¿Cómo te atreves a reírte? Pero yo no me he reído ¡Basta! Ahora recibirás tu castigo Guardias, llevaos a este hombre a la mazmorra de los leones Los guardias se llevaron a Aaron y lo lanzaron a la mazmorra Era profunda y ahuecada No había escapatoria Y Aaron tuvo que esperar a que soltaran al peligroso león al interior de la mazmorra Pero Aaron fue rápido Cogió unos trozos de carne que tenía en el bolsillo También sacó una poción para dormir y la vertió sobre la carne Entonces, la colocó en el suelo y se escondió tras una gran roca. Cuando soltaron al león en la mazmorra, rugió de forma terrorífica. Y el pobre Aaron se asustó mucho. ¿Oh? Pero entonces el león olfateó la carne y se comió rápidamente todos los trozos. Sí, sí, sí, buen león, cómete todos esos... ¡Oh, no! El león se puso furioso al ver interrumpida su tan esperada cena. A Aaron y rugió ferozmente. ¡Oh, no! ¡No me comas, por favor! ¡No! ¡No! ¡Oh! Y tras eso, el león se quedó dormido. Durmió durante toda la noche plácidamente y Aaron estuvo fuera de peligro. Sin embargo, se mantuvo despierto, por lo que pudiese pasar. A la mañana siguiente, los guardias regresaron. Encontraron a Aaron y se sorprendieron mucho de verle con vida y feliz mientras el león dormía a su lado plácidamente. Lo llevaron ante el rey, quien se sorprendió aún más de volver a verle. ¿Cómo has conseguido sobrevivir ante el león? Y Aaron le contó al rey lo que había hecho. Muy bien. Llegados a esto, seguro que temes por tu vida. Entonces, ¿me desearás ahora buena salud? Lo siento, Alteza, pero mantengo lo que he dicho Pues te llevarán al sucio hoyo de los jabalíes salvajes Guardias, llevaos a este insolente, no quiero verlo más Al pobre Aaron lo lanzaron al hoyo Pero incluso aquí Aaron volvió a ser rápido en sus pensamientos Sacó una flauta y tocó una melodía tan alegre que los jabalíes no pudieron resistirse a bailar Durante toda la noche bailaron y bailaron hasta quedarse jadeantes y agotados. A la mañana siguiente, cuando los guardias regresaron al hoyo, descubrieron que Aaron seguía vivo. Se quedaron atónitos ante la escena de los jabalíes bailando sus canciones. Lo llevaron ante el rey y le contaron todo lo que habían visto. Cuando la princesa se enteró de lo de los jabalíes bailarines, comenzó a reírse histéricamente. ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿Y ahora qué voy a hacer? Hmm, muy bien. Si los castigos no consiguen cambiarte, quizá lo hagan los regalos. El rey se llevó a Aaron hasta un lugar lejano y le enseñó una casa construida con el oro más puro. Brillaba tanto que Aaron no podía apartar la mirada. ¿No es preciosa? Podría ser tuya si me deseases buena salud. ¿Una casa de oro? «¡A su salud! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡A su salud!» «No, no, no puedo hacerlo. Nunca me dejaría sobornar ni aunque me diesen todo el oro y todas las joyas del mundo». El rey se quedó perplejo y sin palabras. No sabía qué decir ni qué hacer. «Estoy algo confuso. No soy capaz de hacerte cambiar de opinión. Muy bien» hasta que encuentre una forma de que me desees buena salud, te quedarás en el palacio bajo mi vigilancia. Cuando aprendas a admirarme, no me cabe duda de que me cantarás esas bellas palabras. Aaron estaba impresionado por este rey tan engreído. No obstante, aceptó su oferta. Aunque no es que le quedase otra opción. Pasaban los meses y Aaron disfrutaba de su estancia en el palacio. Solía hablar con todo el mundo y pronto todos se dieron cuenta de lo sabio y justo que era. El rey también descubrió la forma de pensar de Aaron y al empezar a conversar, el rey pronto empezó a aprender cosas sobre su reino. Como Aaron era un pobre pastor, le contó al rey todos los problemas del pueblo. He aprendido mucho de ti. Ahora el pueblo de mi reino parece mucho más feliz y se debe a que escucho tus consejos. ¿Te gustaría convertirte en mi consejero real y vivir felizmente en palacio? Acepto la oferta gustosamente, mi rey. Y así el rey se volvió más sabio. Y con el tiempo, todas sus leyes egoístas comenzaron a desaparecer. Ahora el reino se había convertido en un lugar mucho más feliz. Un día, el rey vio a Tara y a Aaron mirándose afectuosamente se dio cuenta de que durante el tiempo que Aaron había estado allí, se habían enamorado perdidamente el uno del otro. Ah, querida, si quieres ser feliz con Aaron, no veo inconveniente. Es un hombre muy sabio y me haría muy feliz verte casada con él. Oh, gracias, papá, porque yo lo amo muchísimo. El matrimonio se celebró al día siguiente. Y todos lo vivieron con gran alegría. Incluso Centella bailó con la música. ¡Centella, escóndete antes de que alguien te vea! ¡Oh, nadie me verá, Lucía! ¡Están muy ocupados disfrutando de la música, como yo! <risas> y al bailar, una gran parte de su polvo de hada cayó sobre el rey, Tara y Aaron. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, sí. <tose> ¡Achus! Se miraron unos a otros y se quedaron sorprendidos. ¡A nuestra salud! ¡Sí, a nuestra salud! ¡A nuestra salud! Y tras aquello, se rieron felizmente por siempre jamás. ¡Ups!